El caso de mi hijo no se terminó con ese juicio burloso. Ese fue un juicio que nosotros lo declaramos inválido, impune, un juicio mentiroso. la, la Yo, María, la madre de Iván, el grupo pro-derecho de los niños, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana lo declaramos nulo nulo, si así no fuera entonces el juicio fue en, en julio, ¿por qué los lo, lo de prefectura naval siguen haciendo abuso de poder y autoridad a media cuadra de mi casa pidiendo pidiendo firma a la gente para enviar nuevo escrito a la corte? Porque si el juicio se hubiese, hubiese terminado, no estarían los de prefectura, porque en ese no puede haber un juicio si Iván nunca lo investigaron nunca cumplieron la sentencia de la corte, la parte en su sentencia número 1 le dice que ponga todos los medios necesarios para que den con el paradero donde tienen a Iván. número 2, que se capaciten las personas, todas las autoridades de todo rango con capacitación idónea de derechos humanos, tampoco lo hicieron. Se capacina entre ellos entre policía contra policía, o sea, mejor dicho, entre delincuente con delincuente ¿cómo se van a capacitar? Y segundo lugar, habla de una reparación que la cual el Estado tampoco ha cumplido.